policiales. Y el tema de Carolina Píparo sigue siendo una preocupación, una preocupación por la salud de Carolina y porque de alguna manera es un icono de la inseguridad cotidiana. Matías, su hermano, ha tenido la gentileza de atendernos. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Carolina? Carolina está evolucionando, eh... tiene tiene un cuadro un cuadro de neumonía que es este, lógico de los días de respirador que es un solo pulmón y, y bueno necesita descanso más días de respirador sí. este, pero el resto de los parámetros está está estable fue sometida eh, a una nueva operación no no eh, en realidad fue la la que es, eh, no no es una operación digamos Ajá. es ella es, estuvo tanto tiempo con el tubo sí. que el tubo Tiene un protocolo y llega un momento que ya empieza a hacer daño a nivel de mucosas de tráquea. Uh -huh. este, por eso los médicos dicen, ya pasaron en ciertos días, vamos a hacer la traqueotomía, ya va a estar más cómoda, es posible que en unos días ya le saquemos sedación, sí. este, y empiece a estar un poco más despierta, porque al necesitar más tiempo de respirador, este, la traqueotomía es el, es el próximo paso, ¿no? Uh -huh. este, pero fue, fue algo que duró 20 minutos, no es... Es, digamos, una operación, digamos, pues, es una, una pequeña incisión este, para que ella esté más cómoda y mm. pueda recuperar mejor, ¿no? Eh, Matías, ¿por qué eh, tuvo que volver a un método de respiración eh, asistida o artificial? Eh, porque en un momento se había producido un avance en este sentido, ¿no? Sí, se había producido un avance importante con la, con la operación de, de remoción de todo este foco, que tenía que producto del hemotórax que se había tenido se había hecho un cúmulo dentro de la pleura sí. este, que fue removido el día jueves también se aprovechó el acto quirúrgico para remover el proyectil sí. este, y ella alzado el sábado estaba muy bien tenía venía recuperándose muy bien de eso mm. pero estaba esta neumonía incipiente que, que que que bueno fue lo que produjo la vuelta al respirador Uh -huh. este, y bueno, agrega más tiempo a la recuperación no siempre puede haber más complicaciones eh, Matías, eso, y estando en terapia ¿no? eh, Carolina nunca volvió en sí después de este incidente, ¿no? De, eh, ella estuvo los primeros tres días uh -huh. este, despierta, los primeros tres días del hecho sí. después ella hizo lo que se llama un distrés respiratorio sí. que los médicos lo esperaban al momento del hecho ella no lo había tenido, pero lo hizo tres días después son sí. todas las complicaciones mi hermana viene haciendo todas las complicaciones que, que pueden surgir este, dentro del cuadro, no por eso mm. no ha podido no ha podido salir, este, igualmente ya está está muy fuerte, no tiene nada más afectado que, el, mm. que la parte respiratoria, mm. eh, así que es cuestión es cuestión de tiempo, no y siempre para soportar el respirador hay que estar sedado. Mm. Eh, ¿Cuánto bueno, tiempo no? ha transcurrido desde esta jornada mm. lamentable? Son... son ya 26 días no es una uh -huh. espera exacta eterna sí este, y que bueno y sabemos que con esta neumonía se va a estirar un poco más por supuesto que no sabe nada de lo que le sucedió a Isidro no no no sabe nada eh, eh, una de las drogas eh, para la sedación este, hace que ella no esté muy conectada con el medio uh -huh. y, y bueno ya en el momento donde ella se empieza a despertar eh, está la familia como informando de todo lo sucedido ¿no? ella eh, seguramente va a tener un montón de preguntas y la familia está preparada como para responder eh, Matías, queremos saber un poco más de Carolina, porque todo pareciera ser un nombre, ¿no? pero Carolina es una chica con una historia con una vida, con sueños con proyectos, alguien que iba a ser una mamá por primera vez eh, ¿qué es de la vida de Carolina? ¿quién es Carolina? No, Carolina es una... Una mujer ya hecha derecha, con todos los sueños de, de comenzar una familia, de, de, de llegar por primera vez a un, a un hijo... De, de llegar ¿Cuántos años tiene familia? Carolina? 33. Uh -huh. ¿Ella es abogada? No, no, no, ella es licenciada en Trabajo Social. Sí... Este, trabaja en el Ministerio de Seguridad ya hace bastante tiempo ¿qué hacía en el Ministerio de Seguridad? está ella? en la parte de contrataciones uh -huh. eh, sin también tu... es profesora de la UCETIC uh -huh. sin duda que para Carolina eh, cuando vuelva en sí, saber lo que hizo este hermano va a ser una revolución muy especial ¿eran muy unidos, muy pegados ustedes? sí, somos le... bueno, somos dos hermanos nomás y como vine diciendo el primer día, si yo fuera el que estaría ahí en terapia, ya estaría haciendo exactamente lo mismo, mm. este, no creo que se, que se sorprenda este, <risa> lo que yo estoy haciendo porque nos conocemos mucho, vivimos mucho tiempo juntos en La Plata cuando estábamos estudiando, ella es la madrina de mi hija, ¿ustedes son de dónde? yo, yo nacimos los dos en La Plata pero vivimos varios en varios lugares de Argentina por el trabajo de, de, de nuestro de nuestro papá que vivimos en el sur vivimos en Olavarría, ¿Qué, vivimos en Catamarca, ¿qué hacía tu viejo? Y trabajaba en la, en la cementera, uh -huh. en Loma Negra. Bien. Eh, ¿Y vos qué haces de tu vida, Matías? Yo soy... Trabajo en sistemas, trabajo en IBM. Sí. Eh, Trabajé en varias empresas del sistema, soy un trabajador más. ¿no? No. Eh, ¿Cómo de repente la vida tiene estas cuestiones que de la noche a la mañana en 15 segundos se nos puede cambiar absolutamente todo? ¿Y sí. cómo haces vos para manejar tanto estrés eh, de pronto y tantas situaciones que son conflictivas ¿no? y que sin, sin duda tiene mucho desgaste? No, seguro, pero, pero la, acá la que está, la que está aguantando, la que está poniendo toda la fuerza es mi hermana. Uh -huh. este, lo, lo nuestro es únicamente el acompañamiento y, y, y sabemos que esto, esto no puede quedar así eh, y tenemos la, la, la, la, la, las ganas de por lo menos darle un poco de paz a mi hermana y decirle. el precio que pagó ella fue muy alto sí. pero que logramos cambiar las cosas ¿no? porque estamos en las dos peleas ¿no? el primero era primordial que sacar a mi hermana de, sí. de acá y recuperarla y ayudarla para mm. que siga adelante uh -huh. después de haber un hijo y la otra es poder decirle Isidro logró esto o sea, sin poder hablar sí. este, viviendo siete días únicamente Isidro hizo esto ¿no? es lo que me, también me gustaría explicarle a mi hija mm. en el momento que pregunte por su prima ¿no? eh, y decirle, ¿Tu hija cuántos años tiene? No, mi hija tiene nueve meses. Mm, es chiquitita también. Es chiquitita. Eh, Cuánta cosa junta, ¿no? Y de pronto, eh, Matías, el tema del banco, ¿no? Porque es un banco que no es una casualidad, el Banco Río. Son muchas las salideras bancarias. Es un banco que no prestó colaboración de entrada. ¿Y qué mirada no. o qué lectura tenés? Porque después de que sucedió lo de Carolina, no es que se terminaron las salideras bancarias. No, no, y van a seguir... De... siempre y cuando no se haga nada respecto a nivel de legislación uh -huh. este banco no solamente es de Río sabemos que esa sucursal precisamente ya fue fue protagonista de varios hechos sí. este y, y sabemos que el banco hace todo para proteger el tesoro no hace nada para proteger el cliente ¿no? Sí. Eh, y nunca lo hizo y no y si mientras no haya reglamentaciones no lo va a hacer ¿no? estamos hablando que el mismo cajero reconoce que el día anterior tenía el dinero para dárselo y no se lo dio uh -huh. no y y es más o sea, mi hermana fue a buscar su plata y no estamos hablando de buscar cinco millones de dólares sí. ¿Fue buscar 20 mil dólares que los tienen que tener cualquier banco o sea, ni siquiera y los todo esto pesos. era para comprar la primera propiedad no su primera propiedad que tampoco era una propiedad que le iban a poder habitar enseguida porque era una propiedad que había que arreglarla mucho sí. ellos juntaron dinero durante 10 años uh -huh. este para llegar a esto iba a ser una doble felicidad no porque llegada el hijo llegada al fin, después todos sabemos lo que cuesta lo que cuesta llegar a una, una, una claro que sí, y más no, con una no, carrera no, de trabajo social que me imagino que no debe ganar una fortuna no, y mi cuñado trabaja en IPF, tampoco sí. es eh, ni el presidente, ni mucho menos es un trabajador más, Desde acá estamos hablando de una familia pura y netamente de trabajo todo mm. lo que tenemos lo hemos logrado trabajando y que tampoco es mucho, ¿no? O sea, sí. vivimos dentro de lo que se puede y tratamos de, de día a día tratar de hacer lo mejor para nuestra familia. ¿no? Ahora, pero uno tiene la sensación que a los bancos les importa poco y nada esto, ¿no, Matías? Porque todo sigue de la misma manera y sigue pasando. Y Alguien y se acercó para... del banco a pedirles no. disculpas a ustedes, no. es decir. No, estaba... es una institución que no, si ya no me cuidó de entrada, eh, no creo que lo haga ahora. Mm. Este, sacando solicitadas eh, eh, diciendo que, que, que no se ensucia el nombre del banco mm. eh, yo no sé la gente que sigue teniendo su dinero ahí no o sea, está totalmente desprotegida que no se ensucia el nombre del banco y se siguen sumando cantidades sucursales del banco Santander Río que tiene este conflicto seguramente y acá estamos hablando que la misma sucursal mm. tuvo hechos similares al parecer con la con, con la misma banda no mm. eh, sí. fue Burgos quien escribió una carta desde la cárcel Sí, eso. Pidiendo de alguna manera perdón, pero diciendo que no tiene nada que ver. ¿Le Sinceramente, crees? Sinceramente, eh, lo que tenga que decir estos personajes, lo mismo que dijeron las mujeres, mm. eh, me parece que ni se molesten, ¿no? O sea, acá la, la contención la tenemos en familia. Mm. Ellos que se preocupen por demostrar su inocencia creo que le va a ser muy difícil. Mm. Este... Y no, no me merecen ni, ni, ni, ni siquiera ponerme a pensar en eso, ¿no? La verdad que... ¿Cómo está tu cuñado? Y está deshecho, o sea, estamos tratando de, de, de soportarlo, acaba de perder un hijo y, y no, ninguno de la familia pudo llorar todavía bien a, a Isidro, que tenemos todavía a mi hermana peleando por su vida, ¿Y ¿no? o sea... ¿Eh, de dónde sacas la fuerza Matías? no a la familia a la familia y, y o sea, más allá de que yo sea la cara visible acá hay una decisión de cada palabra que yo digo mm. hablada con la familia y como le dije el día que muricíro acá no, no hay odio hay, hay un pedido de justicia y un pedido que sea punto de inflexión mm. que, la, que, la, que nosotros la sociedad nos demos cuenta de que de que nadie está haciendo nada y que que empezamos a actuar un poco no como como ciudadanos mm. eh, y que logremos logremos que las cosas cambien no es, ¿Crees en eso, Dios? Primordial. Sí, sí, uh -huh. sí. Y, y estuvimos rezando mucho eh, por mi sobrino, por mi hermana. Eh, nos viene respondiendo y quizás haya sido la misión de Isidro, ¿no? En, uh -huh. en este mundo de, de, de, de lograr esto, ¿no? lograr que la sociedad se despierte y lograr que las cosas cambien, ¿no? ¿Te querés ir del país? Lo pensamos, sí, lo pensamos. Yo, yo siempre hablo con mi mujer y le digo, yo no sé cómo voy a... cómo puedo volver a mi ritmo habitual de vida, ¿no? No sé si voy a poder hacerlo. Mm. La misma familia, hablando, un día reunidos acá donde estamos en el hospital, empezamos a ver que todos tuvimos roces con seguridad Todos. Eh, mi hermana y... tuvo el peor, ¿no? Pero... Mm. Matías, yo no tengo más nada que te... a darte eh, y pedirte mucha fuerza eh, en esto, sí, porque tu hermana lo merece, porque vos mereces eh, y porque Isidro también merece sí. que su muerte no haya sido en vano, sí. Sí. Muchas gracias y bueno, digo a toda la gente que se acercaron al hospital, a más fuerza que eso también ayuda mucho. Que tengas una buena tarde. Gracias. gracias. Matías Píparo, el hermano de Carolina.